Enfoque Sistémico Organizacional Clase 1 Introducción de la clase En esta parte introductoria del módulo Enfoque Sistémico Organizacional, daremos el contexto en el que se desenvuelven las organizaciones en el siglo XXI y responderemos a las preguntas básicas. ¿Qué es el enfoque sistémico? ¿Para qué sirve? ¿Cuáles son sus beneficios y por qué se lo utiliza a nivel administrativo? Esta indagación nos llevará por la evolución de las ideas administrativas basadas en la calidad hasta los principios planteados para esta gestión, finalizando nuestra ruta con la propuesta que W. Edwards Demin, uno de los curúes de la Administración de la Calidad Total, realizó y que continúan vigentes para la dinámica organizacional actual. 1.1. Características del entorno del siglo XXI. Entornos dinámicos. Entornos dinámicos. Los entornos dinámicos del siglo XXI se caracterizan por su volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Se los conoce como entornos buca por sus siglas en inglés. Estas características se traducen en entornos que se encuentran en constante cambio y evolución. En el ámbito administrativo, según González, las organizaciones deben adaptarse rápidamente a las nuevas tecnologías, a las tendencias de mercado y expectativas de los consumidores para mantenerse vigentes. La globalización y la tecnología han intensificado esta dinámica, creando un panorama empresarial más competitivo y complejo. Según Sench, estos factores transforman continuamente el panorama empresarial, exigiendo una mayor flexibilidad y capacidad de respuesta. Desafíos del siglo XXI Los desafíos del siglo XXI para las organizaciones incluyen la sostenibilidad, la incorporación de la digitalización y la gestión del talento humano. Las organizaciones deben implementar estrategias que no solo respondan a estos retos, sino que también fomenten la innovación y la resiliencia para adaptarse rápidamente a los cambios tecnológicos, económicos y sociales. Según Martínez, la capacidad de adaptación es fundamental para sobrevivir en un entorno puca. Evolución de la gestión Evolución administrativa basada en la calidad A lo largo del tiempo, la calidad ha sido una base para el desarrollo de las propuestas administrativas organizacionales. Según Cantú, las etapas por las que se han transitado son Inspección, siglo XIX. Las organizaciones se enfocan en verificar que los productos o servicios cumplan con estándares establecidos. Sin embargo, este enfoque es limitado, ya que se basa en la detección de errores después de que han ocurrido lo que puede resultar costoso y poco eficiente. Control de calidad y control estadístico de proceso, década de 1930. Esta etapa se centra en el control de productos terminados y materias primas para garantizar que cumplen con ciertos estándares. Sigue siendo una práctica reactiva respecto a identificar y corregir defectos después de que ocurren. El control estadístico de proceso sep Se introduce como una herramienta clave para monitorear y controlar la variabilidad en los procesos productivos. El SEP ya permite una supervisión continua durante la operación. Su objetivo principal es detectar y corregir desviaciones antes de que se conviertan en problemas significativos aseguramiento de calidad década de 1950 a medida que las organizaciones reconocen las limitaciones del control de calidad se introduce el concepto de aseguramiento de calidad aquí el enfoque se desplaza hacia la prevención de defectos mediante la implementación de procesos estandarizados y la capacitación del personal la idea es que la calidad debe ser parte integral del proceso productivo desde el inicio Gestión de calidad total y excelencia organizacional, década de 1990. En esta fase, se adopta un enfoque más holístico que involucra a toda la organización. La calidad total implica no solo a productos y procesos de la cadena de valor, sino también a los demás procesos organizacionales. Se promueve un compromiso colectivo hacia la mejora continua y se mejora el trabajo en equipo para alcanzar objetivos de calidad. Extendiendo el nivel de incidencia de la gestión organizacional hacia más partes interesadas. Excelencia organizacional con innovación y tecnología. Siglo XXI. En esta etapa, la competitividad depende de la capacidad para responder a los cambios del mercado y las fluctuaciones sociales, políticas, económicas y financieras con una alta velocidad soportada por la innovación rápida y el uso de tecnología, tanto para procesos como para productos o servicios. Pérez coloca como palabras clave de esta evolución al control de calidad, al aseguramiento de la calidad y a la gestión de la calidad. En la tabla 1 encontrarás una síntesis de su visualización. Industria 4.0, Quality 4.0. A lo largo del tiempo se han producido revoluciones industriales que por su incidencia han reformulado el quehacer de las organizaciones. Con la llegada de la industria 4.0, surge Quality 4.0, que redefine a la gestión de calidad mediante el uso de herramientas digitales para monitorizar y optimizar procesos en tiempo real con una visión sistemática. Este enfoque no solo mejora la calidad de productos o servicios, sino también reafirma una cultura de mejora continua y adaptación en un entorno empresarial altamente competitivo. García señala que la interrelación entre Industria 4.0 y Quality 4.0 es fundamental para lograr una operación más ágil, eficiente y centrada en el cliente y en otras partes interesadas. Dentro de la tónica del entorno dinámico, se habla ya del advenimiento de la industria 5.0, que se le caracteriza, acorde a la European Commission, como una evolución que comenzó a tomar forma a partir de 2021 y que se enfoca en la colaboración entre humanos y máquinas inteligentes, buscando no solo aumentar la eficiencia, sino también integrar el bienestar humano y la sostenibilidad en los procesos productivos. La interacción sinérgica entre trabajadores y tecnologías avanzadas permite personalizar la producción y fomentar un entorno laboral más enriquecedor donde las habilidades humanas se complementan con la precisión de la inteligencia artificial. Ante esto, Maintenance Wars señala que el acompañamiento natural del Quality 5.0 impulsa una gestión de calidad proactiva utilizando estas tecnologías avanzadas. Concepto de sistemas y enfoque sistémico Sistemas organizacionales Para CATS y CAN, un sistema organizacional es un conjunto interrelacionado de elementos que trabajan juntos para alcanzar objetivos comunes, integrando recursos humanos, tecnológicos y materiales. De acuerdo a la Organización Internacional de Normalización, la norma ISO 9000-2015, sistemas de gestión de calidad, fundamentos y vocabulario Define un sistema como un conjunto de elementos que interactúan y a un sistema de gestión como un conjunto de elementos de una organización interrelacionados o que interactúan para establecer políticas, objetivos y procesos para lograr estos objetivos. Estos sistemas permiten a las organizaciones adaptarse y responden a su entorno optimizando procesos y facilitando la toma de decisiones. Enfoque sistémico en organizaciones Según Bertan Lanfi, el enfoque sistémico en organizaciones es visualizar a una organización como un sistema compuesto por elementos independientes que interactúan para lograr objetivos comunes, facilitando la adaptación al entorno. Esta visualización de una organización fue la base de la teoría de sistemas. Este enfoque sistémico nos va a ayudar a ver el todo, a apreciar sus interacciones, la potencialidad presente y descubrir sus características distintivas, aquellas que son propias del conjunto y que no existen en las partes. A la vez, Bravo ubica el sistema en su entorno, acepta la complejidad, busca la autoorganización con la inteligencia de un todo y con la responsabilidad de alcanzar el bien común. Beneficios de la gestión sistémica organizacional Beneficios organizacionales Como beneficios de adaptar un enfoque sistémico en organizaciones, lograremos mejorar la eficiencia operativa al integrar procesos y recursos. se señala que esto nos facilita la identificación de áreas de mejora y promoveremos la innovación, lo que resultará una mayor competitividad en el mercado. Beneficios para partes interesadas Para las partes interesadas, el enfoque sistémico organizacional fomenta una comunicación interna y externa más eficaz y fomenta la colaboración entre áreas o departamentos, mejorando la satisfacción del cliente y aumentando el compromiso de los empleados. Además, Evan D. Lindsay señala que se generan relaciones más sólidas y transparentes con proveedores, socios estratégicos y demás partes interesadas al considerar sus necesidades y expectativas bajo una estrategia organizacional declarada. Importancia de la gestión sistémica organizacional. Ecosistemas. En el siglo XXI y como efecto de la globalización, nos encontramos insertados en ecosistemas organizacionales que se caracterizan por la interconexión de diversas entidades que colaboran para crear valor. Lancity y Levien señala que estos ecosistemas incluyen empresas, proveedores, clientes y otras partes interesadas que interactúan en un entorno dinámico. Ecosistema Digital señala que los ejemplos de ecosistemas organizacionales son las plataformas digitales como Amazon, que integran a vendedores y consumidores y el sector tecnológico, donde empresas como Apple colaboran con desarrolladores de aplicaciones para enriquecer su oferta. Dinámica organizacional con el entorno del siglo XXI La dinámica organizacional en el siglo XXI se caracteriza por la adaptabilidad y la agilidad ante un entorno cambiante. De acuerdo con Castillo, un medio ambiente complejo caracterizado por el desorden y con necesidades en aumento exige un despliegue cuantioso de recursos y acciones de las organizaciones, que si no se realizan estratégicamente, pueden llevar a complicar aún más el escenario organizacional interno. Las organizaciones deben gestionar el cambio de manera efectiva, integrando tecnología y promoviendo una cultura de innovación con una visión sistemática. Según Cotter, el liderazgo en este contexto implica fomentar la colaboración y la comunicación abierta para facilitar la transformación organizacional. Según Fradera, este enfoque sistémico toma como base el desarrollo continuo de habilidades de las personas para enfrentar desafíos emergentes. Principios ISO 9001 Familia de normas ISO 9000 Antes de conocer los principios de gestión de calidad, necesitamos vincularnos a la familia de normas ISO 9000. Esta familia normativa establece directrices y requisitos para implementar sistemas de gestión de calidad en organizaciones de todos los sectores, promoviendo la mejora continua, la satisfacción del cliente y la eficiencia operativa. Según la AEC, la norma más relevante, ISO 9001, Sistemas de Gestión de la Calidad, Requisitos, permite la certificación externa y su última versión es del año 2015. Dentro de esta familia se encuentra la norma ISO 9000, Sistemas de Gestión de la Calidad, Fundamentos y Vocabulario. Esta norma incluye lo que se conoce como los Principios de Gestión de Calidad. Principios de Gestión de Calidad El cuarto principio de gestión de calidad planteado es el denominado enfoque de procesos, el cual involucra el enfoque sistémico organizacional que toda organización requiere para su administración. Los elementos del sistema desde este punto de vista son los procesos y la clave gerencial consiste en definir su interrelación e interacción alineándolos a la estrategia organizacional para alcanzar los resultados previstos. Sistema de conocimiento profundo. 14 puntos La persona de mayor influencia en la administración de calidad Fue el Dr. W. Edwards Deming, 1900-1993, de origen estadounidense y conocido como el padre de la calidad total. Su influencia sobre la industria japonesa después de la Segunda Guerra Mundial fue tan grande que desde 1951 la Unión de Científicos e Ingenieros Japoneses estableció el premio Deming como reconocimiento a las empresas que mostraban un grado elevado de logro en las prácticas de calidad. Evan Silince señala que posteriormente sus ideas fueron utilizadas en Estados Unidos, Europa y el resto del mundo. Evan Silince menciona que en su trabajo inicial en Estados Unidos, Deming planteó 14 principios que representaron una desviación radical respecto al pensamiento y práctica de la Administración. Estos principios los encuentras nombrados en la tabla 4. Sistema de conocimiento profundo de Deming. Según Evans y Lindsay, al final de su vida Deming resumió sus 14 principios en lo que se denominó sistema profundo de conocimiento. Con cuatro elementos, Deming planteó la posibilidad de que cuando los desarrolles puedas gerenciar con mayor certeza y eficacia. Estos cuatro elementos son... Entendimiento sistémico. Se debe enfocar en las interacciones de las partes y del sistema con otros sistemas y no en las acciones de las diferentes partes tomadas en forma aislada. Entendimiento de la variabilidad. Se debe entender la variabilidad y sus factores para luego enfocarse en reducir la variación por medio de mejoras en el diseño del proceso. Entendimiento del comportamiento humano. Se debe entender a la gente, a las interacciones entre las personas y sus circunstancias, al liderazgo y a los motivadores poderosos para diseñar un ambiente de trabajo que promueva la satisfacción y el bienestar. Entendimiento de la teoría del conocimiento. Se debe entender esta rama de la filosofía que estudia la naturaleza y el alcance del conocimiento, sus premisas y sus fundamentos, y la confiabilidad general de sus afirmaciones. Como nos plantea Deming, uno de los factores de conocimiento profundo que una gerencia requiere conocer y utilizar es el entendimiento sistémico. Sin él, se perciben los sucesos como incidentes individuales y no como el resultado neto de diversas interacciones y fuerzas interdependientes, mermando la eficacia de nuestras decisiones.